Maquiavelo con bigotes Pozo todo un monigote Que bajaron de cartel aderoso coronel Explotó la justicia De la mano de Simón Y el pueblo cantó de alegría Te una tumba en zona bien paqueta, allá por recoleta, se del paredón y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo chau, chau gracias Simón. É la nación, quedaste todo deforme, troglodita de uniforme, defensor de la morales, vos hiciste tanto mal, Simón te mandó al infierno, por obrero fusilar y el pueblo canto de alegría, porque ya murió el mandamar, la bomba se hubo destino. Muerto está. Ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por recoleta, seréquita del paredón. Sobre ese rojo muro, alguien te dejó un saludo. Chau, Falcón. Chau, Falcón. Gracias, Simón. Estás escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta.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 Ultrafacho Por la otre oreja Parece un buen muchacho Pero para mí es ultrafacho Odi a los de la villa Y se pone de rodilla Ante un dios El del Vaticano Poco calificado Es lo que le reclama Al Estado No quieren cruzarse Con gente de otra clase No, no estoy equivocado No, maltrata a su... Que quiere, es llevársela la cama.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 que estamos también tomando el sol tomando el sol que más podría ser yo en esta verdad de rincón y otra cosa que no se toma el sol insolación insolación insolación insolación insolación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 ves muy claro su secreto ella tiene otra vida más siniétrica y clandestina Tu novia es una terrorista.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 Ha sufrido un atentado Tres jóvenes policia Murieron ascriviados Claro que mai comercial El coche bomba un coronel Cuatro kilos de explosivos Le mandan directo al cielo Ay, que matan, saque sangria Deberia denunciarla Pero igual la culpa mía Quizás necesite ayuda Mi comprensión mi cariño Quizás si sí se habría olvidado de cargarse policía Sin manías sin prejuicios un policía ha muerto un policía menos un policía muerto un policía menos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 Que se abusque en otra parte, lo que nunca supe darle, ilusiones y alicientes para poder realizarse. Mi silencio está cantando apología al terrorismo. Me siento responsable y cómplice de su barbarie, por celoso y poco guarde. Pero que me horroriza tras sin ella, no podría serme la idea. Que lo jura una desgracia o caiga en acto de servicio. El día menos pensan, me despierto pensa, y estoy vivo. Y sin ella estoy perdido. Ya nada tiene sentido.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 Con esta verse, versión, una subversión de los pibes chorros que nos cantan. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. MULȚUMIT We'll Deja